Una fue a encontrarle al profesor. Cuando miraron arriba, vieron un agujero en el techo. Y de pronto bajó Rainer con su pelo d arreglar, con su pelo d arreglar el techo. Y lanzó hielo para arreglarlo.